Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es a la carta.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 Escrita y dirigida por Miguel Blanco Hola, buenas madrugadas, llega el tiempo del misterio Dos horas tenemos por delante para salir de viaje hacia esos universos que aquí nos gustan Nos alegra que nos acompañes en este tiempo. Los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que estamos noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica de esta noche, Paco Bermúdez y Rubén de Felipe, que ahora controla nuestro mágico sonido. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Rosa Rodríguez en la locución y producción. Y como siempre, Miguel Blanco, que os habla. Un placer para nosotros acompañaros en este tiempo, ya en invierno y en este tiempo especial de Navidad. Gracias. tenemos premios, esperando abrimos redes sociales, teléfono primero de llamada gratuita 900 137 137 en Face, en Twitter y en Instagram eh Blanco Radio, las redes sociales que ahora tenemos controlamos y hay un un email espacio blanco@rtv.es y un número de WhatsApp por si queréis mandarnos una nota de voz 633 44 88 16 con la bienvenida a todos los que estáis ahí conectados. Temas especiales nos esperan esa noche, como casi siempre, ojalá sean de vuestro interés. Ahí un avance de lo que os vamos a ofrecer. Nos preparamos para viajar hacia nuestro satélite, la Luna. Son muchos los secretos, los interrogantes que se esconden en la luna desde que hace casi 50 años el hombre puso un pie sobre ella. Se llegó a la luna aquel día de agosto de 1969 o fue todo un montaje. ¿Por qué no se ha regresado a ella desde entonces? ¿Qué ocurre allí? Nos metemos esta noche en el terreno de las conspiraciones. Y ya veréis, hay mucho por descubrir casi 50 años después de esa fecha histórica. Este será nuestro primer argumento, pero habrá más. Viajaremos después hasta un país casi desconocido... Oculto en mitad de Europa, pero lleno de secretos, milagros, pirámides, leyendas y más. Descúbrelo esta noche a nuestro lado. Eso y algunas sorpresas más serán nuestra ruta en el viaje del espacio en blanco que ya comienza. Están los temas que os hemos preparado y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado. Juan José Sánchez Oro, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien, muy contento de, de estar aquí contigo y además de terminar el día que para mí este día ha sido muy especial, te lo comentaba antes. ¿Te has reunido con tus compañeros del Instituto? con el Sí, en estas jornadas así navideñas, pues nos hemos sí. reunido compañeros del Instituto de lo que algunos ya les perdí la pista pues al poco de empezar la universidad y hacía como 18 años de algunos que no, no sabía nada de ellos, pero lo que es el ser humano que es tan mágico es que parecía como si fuera ayer que estuviéramos en el Instituto o que mañana íbamos a ir a al, al instituto, chulo, para mí ya te digo ha sido una jornada especial y encima ya la acabo aquí contigo no se puede pedir más me alegro eres historiador, has escrito un montón de libros y eres últimamente el redactor, jefe y editor de una revista que a mí me encanta Fronteras de la Ciencia, donde yo no puedo escribir Vaya gente de nivel que tenéis escribiendo ahí, ¿no? Intentamos, sí, es una sí, apuesta... Si un artículo, me lo publicas. Sí, sí. No, no. Además, nosotros no miramos quién lo escribe, sino lo que dice el artículo. No tengo el nivel para poder escribir ahí. Bueno, porque pues... vaya gente que... Me contabas que incluso el... el... Encarnado sí. de las misiones... Tenemos este número que está ahora mismo en el kiosco, es eh, sobre las incógnitas del Sistema Solar. Hemos reunido, como hemos hecho los otros números, que es un poco la seña de identidad de la revista, un elenco de autores eh, nacionales e internacionales, y entre ellos pues tenemos a uno de los <risa> que ha estado dirigiendo las misiones, las sondas que se mandaban a, a Venus y a Marte, por parte de lo que es la astronáutica o la cosmonáutica rusa o soviética también antiguamente, es uno de los que nos firmó uno de los principales artículos que es sobre el origen del sistema solar. Pero mm. luego tenemos también, eh, apostamos también mucho por autores del mundo hispanoamericano porque también la revista se distribuye en Latinoamérica. Y luego también buscamos que haya también mucha presencia de mujeres, que también a veces cuesta y también nosotros apostamos por eso. Tiene a veces no a es no es fácil, no es fácil también a lo mejor por nosotros, porque eh, no, no conocemos tantas como quisiéramos, pero está abierto está abierto también a que publique cualquiera. ¿eh? O sea, los artículos se revisan por un comité científico y si tienen la calidad suficiente, se publican. La ciencia, como nunca antes se la han mostrado, y ahí en ese mundo de la ciencia sí que hay montones de incógnitas. Y aprovechando de que habéis publicado... En este número que se llama Incógnitas del Sistema Solar, o lo, lo tituláis, hay una parte de la luna que yo quiero que nos aclares. Vamos, te parece, con algunas introducciones porque hay mucha gente, el otro día lo contaba aquí con el ciudadano García, hay mucha gente todavía no, que no cree que hemos llegado a dar casilla, así que casillas algunos jugadores de baloncesto y, las y, abuelas montones de gente dice eso no es verdad en, algunos, en algunas encuestas llega hasta el 20% ¿eh? las personas 20% sí. en y, nuestro y, aquí estamos hablando yo por lo menos tengo sí y en, en algunos uh, sitios incluso más si por ejemplo te vas Rusia? a en Rusia hay más porque como encima el mérito se lo han llevado los americanos pues son que quizás los que más lo nieguen pero oscila entre un 6 y un 20% y estamos hablando siempre de países del primer mundo que se supone que serían los que están mejor informados pues también son los que más dudan en, en, de que realmente se llegara a poner el pie en, en, el ser humano en la luna 900, 137, 137 en nuestro teléfono. Ya veréis, esta noche vamos a daros un montón de claves entrando también en el terreno de la conspiración de ese satélite. Se cumple el año que viene, 50 años de la llegada. Ya veréis cuántas sorpresas. La historia que esta noche queremos contaros comienza más o menos así con este misterio que nos narra Juan José Benítez esta fue la verdad la única y secreta verdad aquel 21 de julio de 1969 Armstrong y Aldrin se alejaron escasos metros del módulo filmando esta increíble construcción esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA Mirlo Rojo fue uno de los pocos norteamericanos que tuvo acceso a ella. A escasos metros sí, del Águila. Y no fue casualidad. Todo estaba minuciosamente programado. Estas misteriosas ruinas, como otras, igualmente filmadas por los restantes Apolos, habían sido fotografiadas con anterioridad por las diferentes ondas automáticas. Una de ellas, la Surveyor 5, lanzada el 8 de septiembre de 1967, fue decisiva. Alunizó en el Mar de la Tranquilidad, muy cerca de esta construcción, enviando 19.000 fotografías. Edificios en ruinas. Edificios en la superficie de la Luna. Edificios aparentemente de una gran antigüedad. Pero, ¿quién los había levantado? Nosotros los humanos, obviamente no. Solo quedaba una respuesta. Esto era obra de una civilización no humana. Y aquí arrancan nuestras preguntas. ¿Civilizaciones no humanas en la Luna? ¿Ruinas? No. Busquemos respuestas. No te voy a preguntar sobre lo que piensas de este de este fragmento que hemos utilizado. Lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, pero ¿qué tiene la Luna desde siempre que tiene tanta atracción hacia el ser humano? ¿Las mareas? ¿La influencia que ejerce? ¿Cómo la hemos mitificado? Pues, eh, bueno, mira, además justo también en la revista, como nosotros tratamos de combinar humanidades y ciencias, tenemos un artículo que... Se titula Astronomía en la prehistoria, que parece como que es algo que no debería corresponder a esos tiempos, Pero ahí se detalla esa evolución, esa cómo han influido los, eh, los astros en esas en esas culturas todavía incipientes y cómo quizás las primeras formas de expresión artística ya estaban condicionadas por la luna. Y tú lo sabes muy bien, esas pinturas rupestres, que o es, grabados también, que representan fases lunares, lo cual marcaría mucho el, el ciclo de fertilidad de la mujer, que en ese momento, claro, la fertilidad era la propia supervivencia de la comunidad. Y, se, y hay alguien llega a hablar, aunque esto por supuesto no está muy demostrado, que en ese momento tenían un gran peso las mujeres, se habla incluso de sociedades matriarcales, donde se adoraría incluso a la luna como primer elemento así espiritual, y luego cuando se va desarrollando la agricultura, se va ya pasando la, el, un poco esa devoción hacia el sol, y entramos ya en el fenómeno este famoso también del patriarcado, de sociedades ya uh -huh. patriarcales, donde es el astrosolar el que domina pero es cierto que empezaron a observar que había una serie de correlaciones muy claras entre las diferentes fases de la luna y determinados ciclos biológicos en el caso de la, de la fertilidad femenina estaba como muy marcado y eso ya empezó lo que se ellos para ellos era una correlación se empezó a entender como una, una causalidad como que realmente había una influencia directa. Y yo creo que eso ya fue un primer elemento, un primer pilar en el cual empezaron a girar todas las creencias en esa época y una serie de cultos muy importantes. Luego ya, a partir de ahí, siempre ha seguido fascinando hasta que finalmente hemos podido saber qué es lo que había allí. Pero yo recuerdo, y bueno, te comentaba también antes que he estado últimamente escribiendo un artículo sobre... Eh, podríamos llamarlo así como espiritismo extraterrestre, que es una faceta poco conocida. ¿Espiritismo extraterrestre? Sí, es una faceta poco... A mí me interesa mucho el... el ...todo lo que son las creencias sobrenaturales a lo largo de la historia... ...es lo que más me, me interesa, ¿no? Le, lo que se llamaba también antiguamente historia, las mentalidades... ...por qué pensamos lo que pensamos y cómo ha ido cambiando nuestro pensamiento... ...y en ese sentido, dentro del espiritismo, que fue un elemento muy importante... Que, ...que dinamitó bastante lo que era la ciencia y las creencias y las religiones de la época... ...a partir del siglo XIX, pues hubo muchas variantes... ...había, sí, la comunicación directamente con los difuntos... ...pero también había una faceta dentro del espiritismo en la cual tú te contactabas con extraterrestres, es decir, tu cuerpo astral podía viajar a otro planeta y ver qué es lo que ocurría allí y dialogar con quienes estaban allí. Y hubo toda una literatura, un montón de libros que fueron auténticos best-sellers a finales del siglo 19 y principios del 20 que se dedicaban a eso, a hacer sesiones alrededor de una mesa camilla y viajar a otros planetas. Curiosamente, la mayoría de los otros planetas lo que había también era difuntos. Por ejemplo, eh, recuerdo un caso de visitar la casa de Mozart en Júpiter. Sí Y eso está publicado por los seguidores de Allan Kardec, que es uno de los grandes padres ¿no? de creadores de la doctrina del espiritismo. Pues eh, se llega a publicar toda la descripción de esa casa de Mozart en Júpiter, donde además había una serie de flores en las paredes, como plantas trepadoras que, que formaban notas musicales. Y otra casa que había también allí muy curiosa en Júpiter era de, dedicada a Zoroastro. Entonces allí la decoración era más bien tirando a llamas, a fuego, porque claro, el zoroastroismo parte mucho de los, de los fuegos así también milenarios. Bueno, pues uno de los libros que fue un bestseller en el a mediados del siglo XIX, cuando todavía ni siquiera estaba el espiritismo en auge, que es cuando nace en, 1940, en 1848 con las hermanas Fox, se practicaba lo que se denominaba entonces el magnetismo o el sonambulismo, que era una, algo parecido a la hipnosis. Bueno, pues hay el caso de una niña que entraba en este estado sonambúlico y se dedicaba a viajar por los distintos planetas y ver qué es lo que había. Entonces ella decía que en la Luna lo que había eran las almas de los difuntos de la Tierra que se estaban preparando, se estaban como adiestrando, una especie casi de purgatorio, para ir luego a un estado superior de felicidad. ¡Qué curioso! Mucha influencia ha tenido. Estaba recordando algunos títulos, incluso de películas, ¿no?, contacto con selenitas, y luego la luna ha ido dando sorpresas porque de repente no había nada y ahora parece que se descubre incluso agua. Sí, hay, hay una parte que todavía no sabe qué dimensión tiene, pero sí parece que hay como una suerte de casquetes polares, vamos a decir así, que pueden estar también parte de ellos en el subsuelo y no se sabe qué envergadura tiene y que sería muy interesante para determinados proyectos que tienen de si se consigue extraer hidrógeno del agua y utilizarlo como combustible en el futuro, Porque una de las, de las cuestiones que está utilizando ahora la Luna, después, y bueno, luego habrá ocasión de hablar, pues imagino, de la carrera espacial y sí. de lo que supuso, pero ahora, por ejemplo, se está pensando en utilizar la Luna como una plataforma intermedia o un lugar para hacer escala en un viaje más prolongado que sería ir a Marte. La idea sería como estar un tiempo allí, eh, habilitar algún tipo de, de base, incluso de reaprovisionamiento de las naves, si se puede obtener algún tipo de combustible a partir del hidrógeno que se pueda extraer de esa agua que hay allí en, el, en los casquetes de, de la Luna o en esos eh, esa agua congelada, pues luego se utilizaría como una especie casi de nave ¿no? en la Luna para, eh, aprovechando en el momento en el que esté más próxima de Marte, pues nos estamos ahorrando una importante distancia. Porque, claro, aquí estamos jugando con elementos que están en movimiento. La Tierra está en movimiento, la Luna está en movimiento y Marte está en movimiento. Entonces, dependiendo del, del lugar, el viaje puede durarte ...tres meses o seis meses... ...o te puedes ir casi a un año... ...de la Tierra a Marte... ...entonces si puedes hacer escala en la Luna y ahí pues eh, sería bastante mejor para, para conseguir culminar toda esa proeza que todavía está pendiente y ya la que nos queda ¿no? de visitar Marte. Todavía no hay nada eh, que se haya alunizado en, en la Luna, no valga la redundancia. Hay una estación espacial, pero no está en la Luna. Todavía todavía no hay. Lo que sí que tenemos son sondas que están eh, orbitando, digamos satélites artificiales, entre comillas, que están eh, a veces están monitorizando y cartografiando al detalle, eso sí que lo ha habido mucho, lo hay. Eh, hay en previs en previsión de hacer algún tipo de estructura, Eh, se ha descubierto, por ejemplo, incluso alguna cueva, alguna cueva con una cierta profundidad que piensan que se podría habilitar como también refugio, porque uno de los grandes problemas que tenemos para ir a Marte, aparte de lo que es la distancia, el combustible, sobre todo de salida, es sobre todo el, el, la influencia que ten, que puede tener en nuestro cuerpo en la gravedad, uh -huh. en la ausencia de gravedad. Y sobre todo los, los rayos cósmicos, ¿no? La exposición a todo lo que son este tipo de radiación cósmica que nos deteriora por completo. Entonces, los viajes que se han hecho a la Luna con seres humanos han durado muy poco tiempo, algo que estadísticamente es poco significativo para que se cause daño realmente. Pero, claro, estamos hablando de una exposición muy prolongada cuando vayamos a Marte. Estamos hablando de meses o años. Yeah. Y, claro, ahí hay que prepararse muy bien. Entonces, la idea es crear bases, algún tipo de base en la Luna eh, habilitada para adecuarnos, adiestrarnos y prepararnos para eso para soportar esos rayos cósmicos bueno, incluso lo vamos a ver luego que hace al final del programa la idea de vivir allí, uh -huh. construir casas eh, finales de los años 60 guerra fría, carrera espacial Estados Unidos, eh, Rusia luego te preguntaré por qué no llegaron antes los rusos o si llegaron antes los rusos, un montón de preguntas está solicitando el tema, nos vamos con otra introducción y vamos a empezar a entrar en el terreno de la conspiración Música Espacio en blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Aún hoy, en pleno siglo 21 hay dudas sobre la primera llegada a la Luna. Silvia Colomé nos da algunos datos. Un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Esta es la famosa frase que Neil Armstrong pronunció cuando pisó la Luna hace 45 años. Él, junto al resto de la tripulación del Apolo 11 de la NASA, formada por Edwin Aldrin y Michael Collins, llegaron por primera vez a la superficie del satélite de la Tierra en una misión enmarcada en plena Guerra Fría y tras el éxito de la URSS de enviar el primer hombre a espacio. Posteriormente, cinco misiones más estadounidenses realizaron alunizajes, el último en 1970. Desde el inicio, y todavía hoy, la llegada a la Luna... ...ha tenido que combatir diferentes teorías de la conspiración... ...que ponen en duda este logro de la humanidad. ¿Se llegó a la Luna o fue todo un montaje? Sigamos buscando respuestas. Pues vamos a mezclar un poco la conspiración con las informaciones... Eh, si llegó alguna en Luna en ese instante que nos estaban contando la historia? Yo creo que sí, vamos, yo creo con absoluta certeza. Hay muchas buenas razones para pensar que fue así y una de las buenas razones es que inmediatamente después hubo más misiones que tocaron también la Luna porque se habla de esa primera vez como si fuera única pero ha habido seis misiones que han tocado la Luna, que han estado allí. Ha habido 12 astronautas que han pisado la Luna y... Eh, es cierto que, curiosamente, también hay una, una especie de deuda pendiente porque no ha, sido, no ha habido ninguna mujer que haya pisado, que haya lunizado allí. Pero sí que tenemos 12, de los cuales 11 fueron militares, porque entonces casi todos los astronautas eran militares y uno era civil, era un científico civil. Yeah. Todo eso fue desde el año 69 al 72. Eh, la primera vez sí que estuvieron allí. Yo creo que siempre el principal motivo que se utiliza para demostrar que estuvieron allí es que si no hubieran estado allí, Yo creo que la Unión Soviética, por lo que tú estabas comentando, automáticamente era un, un as en la manga para haber humillado al principal rival Mira. internacional que tenía y no se lo hubiera, no se lo hubiera callado por, de, de ninguna manera. ¿no? Sin embargo, hay gente que piensa que las imágenes que vimos no fueron realmente lo que estaba pasando ahí. Lo tenían preparado en el caso de que no se pudiera llegar a tiempo para precisamente ganar la carrera a los rusos. Eh, se hablaba de la película de Stanley Kubrick, que había sido él, Richard Nixon, que había encargado esa película y que era un poco el comienzo del engaño. ¿Qué me cuentas? ¿Qué opinas de esto? pues A ver, la teoría de la conspiración de Lunar eh, surge al poquito. Ya empieza a ver algunos libros, gente que duda. Pequeños grupos también defensores de la Tierra plana. Eso es interesante porque el hecho de pensar que realmente el ser humano no ha estado allí en la Luna no es una idea aislada. Hay mucha gente que la puede pensar como una idea aislada. Pero realmente, sobre todo en los últimos años, se está conectando con otras ideas. Se está asociando a la idea de la Tierra plana, se está asociando a la idea del creacionismo, se está asociando a la, a la derecha que ha emergido políticamente en, en Estados Unidos con todo el movimiento a favor de Trump, son ideas que están conectadas. Porque si tú niegas que realmente el ser humano pudo estar en la Luna, los terraplanistas dicen que la Luna no es realmente... el el disco que nosotros vemos, sino que tiene otras características. No tiene esas dimensiones, ni está a la distancia que dicen los científicos que está. Déjeme que haga un inciso. ¿Todavía hay gente que cree que la Tierra es plana? Sí, hay mucha gente. Ahora mismo es, un, es una de las creencias que también está, está creciendo. Hay parte de provocación también, pero ahora mismo hay varios grupos que, ya te digo, un poco dentro de esta órbita, de ese movimiento que hay, sobre todo se está, está hablando de lo que se denomina la derecha alternativa en, en torno a Trump, que es donde digamos más se ha visibilizado este movimiento y que está conectado también con la cuestión del creacionismo. Eh, hay gente que defiende que la antigüedad de la Tierra son 6000 años. Porque hacen el cálculo a partir de la Biblia, empiezan Bien. a coger a Adán y Eva, ¿no? Empiezan a ver las biografías y los años que tiene cada uno de los personajes bíblicos hasta Jesús, van sumando y calculan pues que Jesús, o sea, que Adán y Eva estarían en torno al 4000 y pico antes de Cristo. Esto está, está creciendo ¿eh? y, y yo no me lo tomo nunca a broma por muchas aunque nos puedan parecer teorías muy extravagantes o ideas los sociólogos hablan de ideas zombie, ideas que pensábamos que estaban muertas y de pronto resucitan. Y lo que nos tenemos que preguntar es por qué resucitan y por qué hay mucha gente que, o un número nada diseñable de gente que cree en ello. Yo estuve haciendo un... Bueno, aquí lo estuvimos comentando otra vez que me invitaste sobre el tema de los reptilianos. Sí. Y había un 4% de población en Estados Unidos que creían los reptilianos. ¿Y un 4% sí. son muchos? Son muchos son, millones. Son, claro, de más a 12 millones más o menos. Vale, déjame que vayamos viendo poco a poco las las sospechas acerca de que no se llevaba alguna Fotos sin estrellas. Bueno, una de las cuestiones, efectivamente, es todo el material de la NASA, todo el material gráfico. Eh, en ese sentido, hay lo que tú dices. Eh, algunos dicen que no aparecen las estrellas, pero es cierto que también si nosotros intentáramos hacer, por ejemplo, un eclipse lunar, y hace unos meses tuvimos un eclipse lunar aquí, pues es una cuestión también de exposición, de cómo tú expones para que se vean las, las estrellas o no. Yo entiendo que, además, si realmente quieren hacer una falsificación, eh, no la harían tan burda. Entiendo que ellos también buscarían que, de alguna manera, nadie pudiera encontrarle Pegas a esas falsificaciones, entonces... Bueno, estamos hablando del 69 y no habría tantos métodos bueno, pero la, técnicos como ahora. Pero a la hora de tú analizar, si eres fotógrafo, a la hora de analizar por qué aparecen estrellas o no aparecen estrellas, tienes que trabajar con el tema de la exposición, ¿no? de, de abrir lo que sería todo el diafragma para captar toda esa luz. Yeah. Entonces, en principio, yo creo que más o menos las partes mmm, técnicas... Eh, aunque hay discrepancia de seis sombra, de que no hay sombra, de que si la bandera ondea, hay un montón de cuestiones que hoy en día además gracias a internet, cualquiera que tenga curiosidad, hay muy buenos divulgadores que se han encargado de ir uno por uno dando explicaciones alternativas, a mí me parecen muy muy razonadas. Y luego hay cosas que sí que se han comentado, que como por ejemplo, relativas un poco a las fotografías, y a las imágenes, pues que las imágenes originales se perdieron, eso hubo un informe en el año 2006, se donde, perdieron. Claro, Y esos fueron los titulares de prensa y ahora podemos entrar en, el, eh, en aclarar qué es lo que realmente sucedió, porque es cierto que eso, eso sí que es muy sospechoso, ¿no? Eh, resulta que en, un momento, en el año 2006 hay un informe de unos científicos de la NASA donde se ponen a buscar determinadas imágenes, estamos hablando de, de vídeos, sobre todo de, de vídeos que eran los vídeos originales de todo lo que fue eh, el alunizaje de, de la primera misión lunar, ¿no? y resulta que, bueno, van a buscar esas cajas y no aparecen los titulares de prensa son la NASA ha perdido estas cajas y la explicación que daban también desde dentro de la NASA o así se empieza a comentar en la prensa es que han sido desmagnetizadas han sido borradas para volverlas a utilizar y volverlas a grabar porque era como muy caro en la época ¿no? que eso, bueno, también ha pasado en archivos aquí, en, por ejemplo, en Televisión Española en los en los antiguos, ¿no? del Paseo de La Habana ese tipo de cuestiones, pero claro, estamos hablando de una información que es que es valiosísima o sea, nadie se le puede ocurrir borrar esto Esa fue la información. Lo, lo que conviene aclarar es que, a ver, lo que se borró fueron realmente unas eran imágenes originales, pero por una cuestión técnica que que cuento muy rápidamente. La señal que se recibía desde la luna a la Tierra se recibían en un formato, en un formato técnico, y ese formato técnico no valía para poderlo mandar como señal a las televisiones y divulgarlo por todo el planeta. Entonces, en ese momento había que eh, hacer una conversión, una conversión técnica. Las cintas originales de esa señal, que era de mayor calidad, de la señal original, son las que se perdieron, pero la señal que realmente se envió al resto del planeta, esa sí que se conservaba. O sea que, en principio, como por el camino... No, no cortaron ningún tipo de, de imagen ni nada por el estilo, no se sustituyó el vídeo, pues en principio lo que llegó a la gente es lo mismo que estaba recibiendo Houston en ese momento, aunque con una peor calidad, con una, una calidad más deficiente. Lo cierto es que luego se han hecho indagaciones, se ha encontrado parte de, ese, de esas cajas, están hablando de 700 cajas, creo que se recuperaron al final unas 200, y todo el material que se envió a las distintas televisiones se ha redigitalizado y ahora mismo tiene incluso calidad superior a la que se recibió originalmente. ¿no? O sea que en principio no hay ninguna pérdida y todo además está consultable por Internet. ¿eh? Las páginas de la NASA se puede, se puede mirar. Vale, eh, déjame que te pergunte. Bandera, donde antes algunas imágenes muestran irregularidades en las sombras, muertes alrededor del proyecto de la NASA... Bueno, ahí claro ahí jugamos, por ejemplo, lo de la famosa... No eres muy conspiranoico tú, por lo que digo, ¿no? No, yo, yo siempre trato de ir paso por paso y luego trato de ver si las explicaciones alternativas lo son o no. Yo, digo que yo creo que hay un argumento fundamental de peso y es que si realmente hubieran cometido algún error, algún intento de fraude, la Unión Soviética no se lo hubiera dejado pasar. Eso lo tengo, lo tengo clarísimo y yo creo que lo tiene todo el mundo muy claro. Porque para la Unión Soviética fue un duro golpe el hecho de que la, la carrera espacial en aquellos años, hasta el año 69, la tenía ganada la Unión Soviética. ¿Había el primer hombre fuera de órbita ¿no? pero es que no, pero o sea, había puesto también incluso el primer dispositivo que mandaba señales desde la luna lo habían puesto ellos habían puesto también la primera mujer habían puesto también el, el con la perra laica tal o sea todo todo lo, el avance iban por delante y por qué no llegarán antes ellos pues ahí hay también una una cuestión y es que primero eh, Estados Unidos se lo empezó a tomar en serio a partir del año 62 cuando llega Kennedy se lo toma en serio la capacidad que tiene para generar conocimiento a Estados Unidos era muy superior a la de la unión soviética la inyección de dinero que, que invirtió Estados Unidos es monumental. Es una, luego podemos hablar de cifras, pero estamos hablando de que invirtió solamente en el proyecto de la NASA en torno a un 5, a veces casi un 6% del PIB de Estados Unidos, que es un, es un dineral, o sea, ahora mismo es imposible, es inasumible ese, ese dineral. Y luego, además, eh, hubo un problema, y es que justo en, el, en la cosmonáutica rusa, el director, el equivalente como a Alphonse Brown de, de la NASA, era Korolev y este era una persona que siempre estuvo mm, guardado en secreto, nunca se supo quién era el director de la agencia soviética espacial. De hecho, eh, solamente ya cuando murió se reveló su nombre y se le quiso premiar y se condecorar, pero bueno, ya era ya era tarde y este era un auténtico genio, un auténtico genio. Había conseguido desarrollar unos cohetes impresionantes, había conseguido pues todos estos logros que comentamos, pero resulta que se murió. Y cuando se murió empezó a haber ahí una guerra de despachos, por ver quién le sustituía, yeah. empezó a haber una serie de problemas también incluso poco antes de que él muriera de cara a construir el mayor cohete, porque el principal problema que tenía era superar la gravedad y entonces era... Era uno de los problemas, ¿no? Crear unos cohetes enormes que también consumían muchísimo y que no se han vuelto tampoco a crear desde desde entonces, ¿no? Los Estados Unidos tenían los Saturno, por ejemplo. Entonces, se dieron todo ese cúmulo de circunstancias que fue lo que yo creo que impidió que realmente llegaran primero, ¿no? Y hay una cuestión también, para que sepamos esta diferencia de capacidad para crear conocimiento. Hay uno, una cuestión en los años 80, ya cuando está cayendo la Unión Soviética, ocurre un caso que se llama el caso Firewell, ¿no? que sería como el caso despedida o el caso adiós. Y es que en ese momento, en los años 80, cuando estaba Reagan, hay un uno de los altos mandatarios de la KGB soviética que revela a, a los europeos, en concreto se va a la embajada de, de Francia y los franceses se lo revelan a los aliados norteamericanos, le pasa un listado de todo lo que son los agentes que tiene la KGB en Estados Unidos, en Occidente. Pero sobre todo aquellos que estaban... ...haciendo espionaje industrial... Y estábamos hablando de gente que estaba en las principales empresas... ...corporaciones, profesores de universidad... ...en proyectos de investigación de, de vanguardia... ...se han hecho cálculos de cuánto podía, cuánto podía estar pagando... ...la Unión Soviética a todas esas personas... ...para que capturaran conocimiento científico... ...conocimiento industrial... ...y se piensa que el 50% del I ...que invertía la Unión Soviética en desarrollo... ...iba al extranjero para comprar eh, espías... ...espías que le dieran conocimiento... Cuando se produce esta operación y se eliminan todos estos espías, eh, la Unión Soviética se queda ciega, no tiene capacidad para generar conocimiento y es una y ya le llega la época de Gorbachov, es una de las, de las y por otro lado Reagan saca lo que se denomina la, la guerra de las galaxias, famosa, uh -huh. que claro, crea una gran ansiedad en la Unión Soviética porque dice, bueno, ¿qué están haciendo estos? Que nosotros no podemos llegar con nuestra tecnología. Bueno, pues todo eso demuestra que realmente lo que te decía la capacidad que tenía para generar ciencia y y tecnología era muy limitada y bebía muy de prestado de Occidente. Y cuando Estados Unidos se lo toma en serio llega se llega a hablar de en torno a casi 400.000 científicos, en, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el entorno de, de Occidente, de los que se están nutriendo todos los proyectos espaciales de Estados Unidos. Tenemos que hacer una pausa. 2 y 36, 1 y 36 en las Islas Canarias. 900, 137, 137 en nuestro teléfono. Enseguida seguimos. Radio Nacional de España. También en Navidad. Concierto de Navidad Puertos de Tenerife. El 25 de diciembre a partir de las 10 de la noche, nueve en Canarias disfrutaremos de un regalo navideño musical. La Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez y los tenores Del Suelvélo y Jorge de León, serán algunos de los grandes protagonistas de una noche mágica. Concierto de Navidad Puertos de Tenerife. Radio Televisión Española. Volvemos al tema de la luna. Transmisión de la señal de la alucina al unizaje. Hubo cortes de la señal en la estación de Fresnedillas. Tenemos un testimonio que me parece tremendo, pero cortaban la señal de vez en cuando en Fresnedillas. Sí, esa, esa es la, la, la idea que hay de los algunos periodistas que estaban allí, ¿no? de la conspiración, que les dijeron que se fueran, salieran fuera, o se cortaba la señal, y en ese momento es cuando los eh, los eh, cosmonautas o astronautas estaban viendo ovnis y por eso no querían contarnos la historia. ¿Es cierto esto? Es cierto, es cierto lo que tú dices. Además, déjame decir una cosa, porque, claro, España tuvo un peso específico fundamental en lo que fueron las misiones lunares. Eh, había tres centros en el mundo que recibían la señal directamente de la Luna. Porque, claro, hay que tener en cuenta que la Tierra está rotando. Entonces, dependiendo de la rotación, había veces que, que se quedaban los... Eh, eh, desde la Tierra nos quedábamos sin señal, ¿no? se quedaba la, nos quedábamos ciegos, no sabíamos lo que, lo que estaba pasando allí en la Luna. Entonces, tuvieron que repartir tres centros. Uno estaba en Australia, otro estaba en California y otro estaba en Fresnerillas, en España. De hecho, nosotros recibimos la primera señal en el mundo Cuando está el IGL, que es el módulo lunar, está ya descendiendo, a punto de alunizar, esas primeras imágenes solamente se recibieron aquí, aquí y desde aquí se mandó al resto del planeta. Y es lo que tú dices, en determinados momentos, esto lo cuenta el que era director de esta estación espacial aquí en Fresnedillas, que es eh, Rui de Lopegui, pues él lo, él lo cuenta eh, que efectivamente se ocurrió y dio pábulo a que realmente ocurría algo extraordinario en esos instantes. Vamos a escucharlo. Eh, el hecho de que cortaran la, las comunicaciones, que ahora nos va a explicar Luis de Lopegui, que hasta algunas veces aquí en nuestro programa, dio pie que hubiera mucha conspiración y dijeran, en ese momento nos están ocultando la verdad. Pero escuchar lo que cuenta el director de la estación de Fresnedillas. Bueno, nosotros en Fresnedillas, que era la estación de España, teníamos una sala de prensa muy grande donde iban muchos periodistas de, de España, 40 o así, y del extranjero por lo menos 10. En esa sala de prensa había un micrófono y oían las conversaciones de Houston con los astronautas, oían eh, cuando Houston daba una rueda de prensa y decía como una cosas oían todo los astronautas como es lógico tenían pedido que de vez en cuando, muy poco de vez en cuando sus conversaciones fueran privadas porque querían hablar con sus esposas y no querían que el mundo entero estuviera oye cariño que tal, que cual querían hablar con el médico oye que tengo un dolor de cabeza tremendo pues tal, pues cual ¿Eh? entonces nosotros anunciábamos dentro de 5 minutos la conversación va a ser privada durará 10 minutos los periodistas que había allí todos especulaban seguro que han visto un ovni seguro que están seguro que cual Jan habló con su médico y le dijo tengo una colitis que me parte el alma bueno pues mira ve al cajón 2132 coge una pildorita y tómate la queso te la corta en el acto se tomó la píldora y salió a la superficie de la luna y en cuanto salió a la superficie de la luna en la sala de prensa dijeron ya han hablado con los médicos ahora la conversación otra vez es para todo el mundo salió a la superficie de la luna y dijo ya están aquí otra vez <risa> la que se armó bueno, había un periodista José Antonio Sigma y se levantó de la sala de prensa como un cohete salió, cogió la motosangla se vino a Madrid y dijo han visto astronautas ¿Lo ha dicho? han visto extraterrestres lo ha dicho, ya están aquí otra vez escribió un libro <risa> lo vendió mucho más que todos los que yo he escrito juntos Y lo que decía el célebre yang era, ya están aquí otra vez los gases, no puedo con esto. Hablamos con él, le preguntamos, se lo dijimos a los de la sala de prensa, pero no se lo creyó ninguno y, y ahí queda para la anécdota. Espacio en blanco Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y esta noche con nuestro compañero Juanjo Sánchez Oro. La verdad es que es difícil de creer. ¿eh? No me digas tú que ya están aquí otra vez y que sean gases y no extraterrestres. Bueno, ahí ya queda... Pero yo creo que también eh, las misiones espaciales nosotros pensamos que son... Eh, elementos y lo son, son magníficos de hecho yo creo que justamente que aparezcan estas teorías de la conspiración y que es porque es una proeza de tal envergadura que no nos la podemos llegar a creer y realmente ese es el mérito es igual que cuando vemos las pirámides que no nos lo podemos llegar a creer y empezamos a pensar que hay conspiración, o sea que nos, lo que nos está diciendo es el, el tamaño que tiene, la magnitud de, de la proeza y de la hazaña en sí Pero, pero también ocurren cosas de que somos seres humanos y, y, y hay cuestiones también más triviales y más banales. ¿no? Te, meto prisa, te meto prisa. Y que Casillas, jugador de baloncesto de la NBA, Stephen Curry, el director de la agencia espacial rusa, no sé, aunque, bueno, dudan que hubiéramos llegado a la luna. Eh, y hay un dato que utilizan también los eh, conspiranoicos rocas lunares que regalaban a los dos astronautas que pisaron la luna y que se demostraron que era otra cosa y que no tenía nada que ver con rocas lunares. Ahí nos habían engañado. Se breve porque te voy a contar pues, por qué no volvimos a la luna y otro montón de cosas. Pues eh, muy rápidamente, una de las pruebas precisamente de que estuvimos allí en la luna es que son los kilos que se trajeron de, de rocas lunares en las distintas misiones, como ya te he dicho ha habido como 6 misiones lunares y luego es cierto que se utilizaron muchas de ellas como regalo diplomático. Aquí de hecho en España también hay algunas son rocas lunares. Pero también es cierto que en una ocasión, pues... Solo en una. Que se sepa en una, ¿Vale? se entregó, creo recordar, no, no recuerdo el dato exactamente, pero creo fue a Noruega y la analizaron y era una roca lunar. Lo cual indica también que sabemos analizar rocas lunares y sabemos si es auténtica o es falsa. Y lo que sí que parece, te comentan todos los geólogos, es que es imposible falsificar una roca lunar. Por la sí. cristalografía que tiene, por las características que tiene, tú no puedes hacer artificialmente una roca lunar. Entonces aquí no se sabe muy bien por qué hicieron ese cambio, pero tenemos rocas lunares y rocas lunares traídas de, de allí. Vale, 12.44, seguimos. Queremos saber por qué no hemos vuelto a la luna tras esa introducción. Tratamos de buscar más datos. La pregunta que muchos nos hacemos es ¿Por qué no se volvió a viajar a la Luna? La respuesta de la NASA y de las autoridades americanas fue Falta de presupuesto Pero surgen muchos interrogantes Preguntas que tienen que ver con la teoría de la conspiración. Estos son algunos datos. En 2014, millones de personas se fijaron en esta imagen capturada por Google Moon. Varios canales de noticias sugirieron que podría tratarse de una base alienígena. El escritor Lee Spiegel cubrió la historia en la prensa. Hace poco me enteré de que alguien había usado la aplicación Google Moon y que aumentó la imagen más y más hasta dar con una imagen de algo triangular, dos líneas de siete luces perfectamente alineadas y equidistantes, sobre lo que parecía una superficie negra. E inmediatamente, debajo de la superficie negra, hay una luz blanca muy brillante. Eso dio pie a muchas preguntas. ¿Se trataba de una colonia extraterrestre? ¿Qué era eso de la Luna? Algunos investigadores dijeron que era una creación digital, pero otros siguen pensando que podría ser una construcción lunar. ¿Es una instalación? En realidad, lo único que sabemos es que tiene ángulos, luces brillantes y que parece haber sido fabricada por algo o por alguien, en cierto modo. ¿Quizás la razón de no volver a la Luna es porque allí existen construcciones no humanas? Nuestro invitado nos da más datos. Aquí enlazamos otra vez con la primera parte de ese, ese dato que hemos dado de Juanjo Benítez. Mirlo Rojo, ruinas en la luna, eh, pirámides como se contaba, o esfinges, esa construcción que se ve en el Google Maps. ¿Por eso nos ha vuelto a la luna? Porque ahí había alguien antes que la llegada del hombre. Yo fíjate, te, te, te, te doy la vuelta un poco a la reflexión o a la pregunta. Si realmente hubiera ese tipo de restos de civilización, restos arqueológicos llamémoslos así, infraestructuras es que no hubiéramos dejado de ir a la Luna ninguna, ninguna potencia hubiera estado, sabiendo que es lo, lo que hay allí ninguna potencia hubiera, vamos, ahí sí que teníamos una motivación clara para regresar y extraer... Pero a lo mejor ellos los supuestos extraterrestres no nos dejaban Bueno, suponiendo que realmente, claro, es, entonces no estamos hablando de ruinas, estamos hablando de que todavía están en activo, lo cual también sería todo un reto biológico, más interés aún de cómo es posible sobrevivir en sin atmósfera ni nada por el estilo, ¿no? O sea, que más, más para despertar nuestra curiosidad. Por otro lado, eh, estamos escuchando en la introducción, eh, la Luna está muy cartografiada. Muy cartografiada. No solamente han ido los americanos ni los rusos, han ido los chinos, han, van a ir los israelíes, ha ido, si no me equivoco, también la India, Japón, por supuesto, ha ido muchísimo, de los mejores mapas lunares que tenemos son de Japón, que ha ido a hacer, incluso las últimas fotografías, China también eh, ha ido y, y ahora mismo tiene también allí una sonda y un satélite orbitando. Eh, o sea, que está está muy visitada dentro de lo que es. Por lo tanto, ya no estamos hablando de que el monopolio de la información de lo que hay en la Luna recaiga solamente en una institución, que sea la NASA. Sino que ahora mismo estamos en un mundo de conocimiento abierto y está ya muy, como te digo, muy muy frecuentado. Así que es difícil que realmente si hubiera algo allí oculto de esa naturaleza, no lo hubiéramos detectado ya. Eh, es más, por ejemplo, las fotos creo que fueron de la misión china, eh, llegaron incluso, de la japonesa, no ahora dudo, pero bueno, llegaron incluso a detectar restos de cuando estuvieron allí los, eh, los americanos. Incluso se veía un poco la sombra o algunas de las fotos indicaban dónde pudo estar posado el eagle, yeah. dónde estaba la bandera, eh, un poco la basura espacial que hemos ido dejando también allí. Parece que incluso se podía detectar con estas fotos de altísima resolución. Vale. Eh, preguntan también que se ha especulado con la posibilidad de que alguna fuera artificial o estuviera hueca. ¿Qué piensas de ello? Yo creo que, que no que, que ese es lo que es está, lo que sí que está en duda es creo su origen no sé algunos dicen que puede ser incluso una especie casi de fragmento de la tierra en su origen que luego ya se separó incluso por el, el golpe de un asteroide parece que sea la génesis de la luna no está clara, pero realmente yo lo veo lo veo muy complicado ¿no? vale. que se... es que realmente, sobre todo es que no hay no hay indicios, no tenemos indicios, y ahora mismo ya te digo que está muy explorada, antiguamente sí que podíamos especular más, y sigue fascinando, se han llevado Biblias a la Luna, por ejemplo eso es una cosa muy peculiar, se han llevado 100 Biblias que ahora mismo eh, se subastan y valen una, una fortuna también pues bueno, eso, fue... eso sí que fue un secreto que no se enteraron muchos dentro de lo que fue la misión lunar eh, norteamericana vale, y brevemente, ¿por qué no se ha vuelto alguna falta de presupuesto? como decían, aunque ya hay nuevos planes para el 2020 ¿Entro dos años parece que se va a volver para allá? La razón principal ha sido la pérdida de la motivación. Realmente, eh, cuando se ganó ya la Unión Soviética, la Unión Soviética se dio cuenta de que tampoco ya ellos también renunciaron. Ellos hicieron un, unos intentos después de colocar un hombre en la luna, hicieron algunas pruebas, colocaron de hecho una misión no tripulada, pero no fu no funcionó. Y ya a partir de ese momento, lo que se dedicaron los soviéticos, que en eso han sido unos genios se han aportado muchísimo, era sobre todo a ver cómo podría sobrevivir el hombre en, en el espacio. Y fue cuando ya montaron la misión, la MIR, montaron la, esta estación espacial, y, y, pero ya renunciaron a ese proyecto. Y una vez que ya se renunció, también la, la NASA bajó muchísimo el presupuesto. Te voy a dar una cifra para que veas la, la diferencia de, de dinero. ¿no? En, actualmente el presupuesto que tiene la NASA para 2019 está en torno a 20.000 millones de dólares. ¿No? más o menos, para todos los proyectos que tiene la NASA. Solamente para lo que fue la misión Entonces, eh, entre los años eh, 59 y 73, dedicados sobre todo al proyecto Apolo y al proyecto Géminis, es decir, para conquistar la Luna, se dedicaron entonces al cambio actual 131.750 millones de dólares. O sea, esa la diferencia? diferencia. Ahora se está aposta apostando por abrirlo a, a lo privado. a lo privado Es el último Trump ha vuelto a anunciar que hay que ir otra vez a la Luna, pero eso sí, dentro de financiación privada, y hay muchas empresas que sí, que tratan de rentabilizar el viaje. ...que esa es un poco la, la cuestión... ...de momento no es rentable tampoco... ...ni siquiera explotar lo que hay allí. Vale, vamos con otro aspecto brevemente... ...la cara oculta de la Luna. Son muchos los misterios que se ocultan en la Luna. Uno de ellos es la cara no visible... ...la cara oculta de la Luna. Sin embargo, quizás pronto deje de serlo. Esta es la noticia de un nuevo lanzamiento... ...hacia nuestro satélite. China ha lanzado la sonda lunar Chang'e 4... ...con la que espera llevar a cabo el primer aterrizaje... ...jamás realizado en la cara oculta de la Luna... ...según la Agencia Espacial de Noticias Xinhua. El cohete Gran Marcha 3B... ...que transporta la sonda... ...la cual incluye un módulo y un vehículo explorador... ...despegó del centro de lanzamiento de satélites de Xinjiang... ...en la provincia de Sichuan. Además, la Chang E4... Transporta un pequeño recipiente con semillas de patata y de Arabidopsis, una planta herbácea, con el objetivo de que crezcan y florezcan en la luna. Conozcamos algo más de este proyecto. Te digo, multitud de preguntas nos, nos eh, demandan sobre esto. Rojas, un científico venezolano, no te voy a preguntar sobre él. Eh, la semana que viene creo la siguiente vamos a, hemos hecho una entrevista algo que llamamos el expediente rojas sí. y seguramente os va, os va a contestar a todo esto Manuel árearea dice que no tenía no, no se ha vuelto a la luna porque no había ningún interés científico y sin embargo los chinos están ahí postulando llegar quiénes son los que están ahora más cerca rusos que quería mandar yo creo una sonda también para comprobar si los americanos se habían llegado, los chinos están más cerca. Eso eso se ha comentado también, es, parece que es una más bien una broma, eh, porque le preguntaron un periodista le preguntó al director de la Agencia Espacial Soviética si iban a confirmar realmente si los americanos habían llegado a la, a la Luna y él dijo, bueno, vamos a preparar una misión justamente en la misma rueda de prensa donde estaba comentando los proyectos que tenía Rusia con la NASA para el futuro, para hacer una serie. En este caso, lo que te comentaba al principio, hacer una especie como de base, eh, un poco de transición para, para que simplemente estén allí determinados astronautas un tiempo. El principal objetivo que ahora mismo hay, yo creo, para la Luna no es tanto ya estar allí, que ya se ha estado sino sobre todo el que sirva como reto científico, comprobar una serie de cosas, ver por ejemplo lo que te comentaba cómo podemos trabajar en condiciones de, de gravedad ser una especie casi de laboratorio de lo que luego podemos llegar a hacer en Marte y ver sobre todo cómo podemos afrontar la cuestión que es el claro, nosotros no estamos hechos para el espacio los seres humanos, entonces cómo afrontar la, la cuestión de los rayos cósmicos no y el daño que nos pueden generar, entonces eso es quizás lo que más se está trabajando y por lo que la, el, el centro de ensayos puede ser la luna, el tema de la cara oculta y lo que están haciendo los chinos es, eh, es apasionante Espere, porque... no se puede llegar nunca a la cara, a la cara oculta porque claro, va girando y claro, siempre permanece exactamente, nosotros por el sistema que tiene de, de, de en el que orbita la, la luna siempre vemos la misma cara es cierto que durante mucho tiempo se generaron muchísimas leyendas en torno a lo que había ahí porque solamente podíamos contemplarlo a simple vista. Cuando surgen ya los primeros telescopios y empezamos a ver lo que hay, empezamos a ver que hay cráteres, ¿no? que hay los impactos de, de miles de cuerpos celestes que han estado allí actuando durante milenios, pues entonces, claro, ya cambia un poco la perspectiva y ese secreto o esa fascinación que tenía, la cara visible ya no la tiene. Entonces, toda la atención y toda la parte legendaria se centra en la cara oculta. La cara oculta se ha, se ha fotografiado mucho a través de estas ondas que se han enviado repetidas veces, pero lo que no se han hecho demasiado son ensayos sobre el terreno. Y, y no se han hecho por la sencilla razón que comentábamos un poco también antes, que es que la señal se pierde. Es decir, si tú haces que alunice una sonda que tenga un pequeño laboratorio, que tenga algún tipo de perforador o para obtener muestras, que haga algún tipo de analítica sobre el terreno y queramos y queremos que luego nos envíe la señal, como está en la cara oculta, pues tenemos la dificultad de que luego llegue a la Tierra esa, esa información y no podemos mandar instrucciones, digamos, eh, en directo. ¿Qué es lo que han hecho los, los chinos? Han colocado esta sonda que efectivamente está alunizando, que tiene además un vehículo explorador, que puede perforar, puede hacer una serie de análisis sobre el terreno, pero también han colocado, para que siempre esté comunicada perfectamente con la Tierra, en todo momento han colocado una especie de satélite que está orbitando en la Luna y que siempre está visible desde los ojos y los oídos de la Tierra. Sigue, sí, sí, no, sigue. Y entonces, claro, lo que se hace es que se manda la señal desde la Tierra a este satélite y el satélite que está orbitando en la Luna lo manda al vehículo explorador. A su vez, el vehículo explorador devuelve la señal con los resultados que haya hecho a la, al satélite y el satélite lo envía. Entonces, creo que una, una especie de arquitectura espacial con estos tres elementos para estar en permanente comunicación con la cara oculta de la Luna y con ese objeto, con esta eh, con este dispositivo que tienen ahí para explorarlo. Y se están haciendo esas, esas pruebas, llevar plantas, patata y plantas herbáceas para ver cómo crecen allí. Es, Luego vamos a ver la posibilidad de vivir y de un primer eh, terrestre a extraterrestre, extraterrestre nacido en la Luna. Sí, la idea es sí. que cuando ya si se consiguen crear, y eso ya se han hecho muchos eh, intentos, pero claro, hay que llevarlo allí, crear esa pequeña estación eh, lunar para pues entonces ya sí que se podrán hacerse pruebas de ese tipo. Sí que se han hecho pruebas, experimentos en, en altura, incluso, pues simplemente la alimentación de los astronautas. Eh, por ejemplo, en la primera vez que, que se posa el eagle y que pone el hombre el pie en la Luna, estuvieron, creo que fueron en torno a dos horas, dos horas y media. Pero, sin embargo, una de las últimas misiones lunares del del programa Apolo estuvo allí como dos o tres días. Sí, sí, sí o sea, que claro, es que, es que nos hemos centrado mucho en ese primer contacto del ser humano con la Luna, pero primero ya se había orbitado anteriormente ya había habido otra de las misiones apolo eh, estuvo por allí eh, que fue son esas famosas fotos que tenemos que se ve la tierra en el horizonte lunar que son apasionantes eso es que estuvieron orbitando y vieron los propios astronautas antes de posarse años antes estuvieron eh, viendo la cara oculta de la luna y luego ya estuvieron y llegaron hasta creo que sí que lo máximo fueron como unas 48 horas en eh, posados y recorriendo haciendo una serie de pruebas y tal y luego ya se vinieron para acá de hacer una mínima pausa, llegar a noticias de las 3 las 2 en las Islas Canarias, te quedas un ratito más estupendo, en la segunda parte vamos a meter un fragmento también de Ruiz de Lopegui con, bueno, increíble el testimonio que tiene, contaros alguna cosa más de la luna y nos vamos de viaje a un país que no debéis perderos, 900 137, 137 en nuestro teléfono estás en el espacio en blanco, aquí en Radio Nacional Esta noche, en Espacio en Blanco... Son seis videntes. Eran adolescentes cuando empezaron las apariciones. Cuentan que entre los secretos que tienen guardados los videntes... ...uno va a ser una señal de su presencia en Međugorje... ...y que además va a ser visible para todos.